Todo era folclore y justo llegué yo con el chamamé, dice Ramona y me fue muy bien, gracias a Dios, yo solo soy un granito de arena que llegué en el momento justo, pero antes que yo estuvieron quienes ya no ve por ejemplo Ernesto Montiel, Osvaldo Sosa Cordero, Tarragó Ross Padre, Damacio Esquivel, Mario del Tránsito Cocomarola ver a lucero bueno ella llega en un, en un ambiente de, de, de digamos de, de características patriarcales si se quiere no eh, pero bueno se destacó también entre entre esa entre esas figuras del chamamé pero era como que estaba mal visto para lunas su irrupción en ese escenario y ¿Cuántas veces me habrán dicho que cantara otra cosa? <risa> y yo reitero, esto es muy interesante lo que decía ella, soy correntina y chamamecera desde la cuna. Entonces, bueno, su extensa eh, discografía, y lo hablábamos hoy con el Laucha, eh, Fernández Selem, que, que hablábamos y... y si eh, eh, no, había perdido reconocimiento no, no, no, no no había perdido reconocimiento siempre fue reconocida lo que lo único que en el último tiempo estuvo como ausente eh, o quizás olvidada pero se la rescató en el último en la trigésima edición del Festival Nacional del Chavamé en enero del 2020 fue su última actuación junto a otras dos figuras también muy representativas del género como Teresa Parodi y María Ofelia, eh, la oriunda de Misiones. Decía, la extensa discografía de Ramona eh, comienza con Litoraleña, un trabajo del año 1959 donde está en Kilómetro 11 y Virgencita del Río, Virgencita del Río, temas que había interpretado en la película Alto Paraná, Ese fue el primero de más de 30 discos, la gran mayoría ella lo firmó para el sello odeón con la dirección musical del notable Carlos García, eh, con un estilo renovado, llegó con un nuevo repertorio y también convertiría clásicos temas como Collar de Caracolas, Pescador y Guitarrero, Río Rebelde, bueno Bañado Norte... Alma Guaraní, que hoy la difundimos en desde el barrio, Alma Guaraní de de Osvaldo Sosa Cordero y Damasio Esquivel, Mi Tierra Litoral, Canción del Adiós. Además, eh, digo Galarza eh, editó también eh, un disco llamado Los Grandes del Litoral que cantaba con la orquesta de Tarragorros, eh, después participó de algunas películas como las dos argentinísimas Eh, que llegó a cabo Julio Marvis, Mire qué lindo es mi país, El canto cuenta su historia, Cojín, amor y folclore del año 65, ya tiene el Comisario el Pueblo, aquella película que interpretaron eh, con creces de manera notable, Nini Marshall y Ubaldo Martínez. Ya, que eh, Con el Corrado de los Años, eh, la Municipalidad de Corrientes, eh, a fines de los 60, la nombra hija directa de, de la ciudad, y en 1985 obtiene el diploma al mérito de los premios Conex, como cantante femenina del folclore, entre otros reconocimientos, como cantante, la mejor cantante femenina de folclore en los últimos 10 años, entre otros reconocimientos. Lo recibe en el 85 y repite en el año 1995. Y reitero, su última eh, presentación en los grandes escenarios eh, frente a su público fue en enero pasado, en el marco de la fiesta nacional de la trigésima edición de la Fiesta Nacional del Chávame, donde comparte escenario... ...con Teresa Parodi y María Ofelia... ...naturalmente hubo mucha consternación... Eh, ...el grupo chamamesero Los Aloncitos... ...manifestó la tristeza... ...el dolor por la muerte de Ramón... ...a través de su cuenta de Twitter... ...adiós a la querida novia del Paraná... ...una gran artista chamamesera... ...que supo acompañarnos... ...siempre llevó nuestra música... ...en lo más alto... ...recordaban Los Aloncitos... ...y otro que la recordó con mucho cariño... ...que dijo que sentía no solo dolor por perder a la persona, sino por la figura para la música, fue Luis Landricina, quien agregó que era un baluarte para todos los que hemos defendido la identidad del chamamé. Hoy en declaraciones a una radio de corrientes, Landricina había revelado que anoche había recibido una llamada de la cantante, pero no pudieron hablar. Hablábamos mucho, decía... Eh, con ella, hablábamos mucho con ella, decía Landisini con Tarragor Ross, yo le hacía reír mucho, le hacía muchas bromas, hacía voces, voces distintas, y ella se divertía mucho conmigo, y, y añadió, creo que eh, se sintió morir, pidió para hablar con nosotros, lamentablemente no pudo lograrlo, y me quedó ese dolor, palabras más, palabras menos, de tristeza por parte del gran humorista Luis Landricina. Hoy se va una figura enorme del canto popular argentino, reitero, exquisita intérprete, exquisita y superlativa intérprete, estrella con brillo propio y de un enorme carisma. Honramos la memoria de la novia del Paraná, honramos la memoria de Ramona Galarza. ¡Vamos, amigos! ¡Gracias, Dios mío! ¡Vamos, pa' nuevo implorar tu amor, sola y tristeza y dolor, al hallarme mon burú, la culpa Sufrido Por eso es que ahora he venido Acá que me te hago Y que enderezarás Que un día este canto Le has dicho llena de amor De la gente a hablar Acá que me te hago Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento 18.22 y los últimos reconocimientos ¿eh? cuando eh, grabó junto con esa Parodi reconocida ya por el mundo de la música nacional de modo pleno e integral quiero recordar a María Luisa, quiero recordar a Chillo, quiero recordar a Graciela, un fuerte abrazo desde aquí donde estén algunos de ellos y escuchando otra, porque metieron, insertaron en una familia eminentemente tanguera este ritmo que estamos escuchando. Levantamos un poquito más. Dicía de amor, si no me pongo podría... De las cosas que me decías hernán es 80 años nomás no era una persona que uh, bueno se previera rápidamente su deceso no tenía algo no, claro. de carretel un poco más de carretel en la rueda sí, claro que claro que sí y pues hay que recogiendo lo que decía Claudio Orellano con quien conversamos antes del aire eh un rato sobre ramona galarza es eh, que sí podría ser que los grandes escenarios nacionales o las grandes discográficas la tuvieron olvidada pero también es justo decir que tuvo en su historia el reconocimiento y actualmente en la República del cháme eh, que es corrientes eh, no está olvidada para nada Ramona galarza ya esttuieron saber los saloncitos y demás todos intérpretes muy muy diferentes del género pero que todos convocados por una figura como como la ramona galarza que es enorme para para la, la tierra del caragüy y eh, también eh, en la nómina que hacía eh, claudio eh, que da la omisión de isaaco avidbol también un gran acordoista y músico uh -huh. también de la ciudad de corrientes bueno actualmente mario bofil también con una voz distinta el común sé ¿sí? pero también es un tipo que uno puede ir a cualquier bar de Corrientes y puede escuchar otros género pero el género dominante es eh, es el chamamé Y también eh, estos autores lo elevaron por encima de sí mismo, ¿no? Le dieron densidad artística y lo llevaron a un público masivo que estaba por fuera de esa identidad primigenia y que supo apreciarlo sí. con mucha intensidad a tal punto que eh, hay una dupla en esa dirección en la música argentina que hizo un recorrido semejante, el chamamé y la chacadera. Sí, claro que sí. Sí, Eh, sí son son distintos eh, pero ambos tienen un rasgo identitario muy fuerte es una maravilla eh, encontrarse con un género al cual uno como tanguero le rinde el el homenaje porque es precio es que hoy cuando cambie la selección a partir de la noticia que nos transmitía a claudio eh, le cambia el buen que se va a enojar que le cambiamos la lista de tangos que teníamos previsto sí. eh y Hay un autor que alguna vez con Walter Piazza lo evocamos uh, aquí en Casa del Paso, que es Lito Vallardo, que es un autor de, de, bueno, grande letra de tango, duelo criollo, se me viene a la cabeza, que es un tangazo, pero que escribió a mi corriente esporá, que lo, que lo dejó grabado, entre otras versiones, Ramona, que es una versión que yo la... Se la pedía en el si nos puede hacer escuchar a mi corriente coral. Sí, antes. está, está pausada que mandé ahí también esa esa versión original. Sí, sí. Sí, claro que sí. Y Tito Vallardo justamente también ahí es donde se ensambla el tango. Con, con, con esta música, no olvidemos que el tango también es eh, la tonada cuyana, es eh, los rastros camperos, aquellos tangos camperos, de que nos hablaba Carlos García, sí, y Salgan, eh, bueno, y Troilo. Eh, bueno, es una maravilla, realmente uno quisiera agregar cosas, pero es una pérdida muy grande para la, la música nacional. Escuchamos, Nehuen, un poquito más de ramona Agalarza, y sobre el cierre del programa invitamos a observar a otro de los admiradores y de los seguidores musicales de la cantante, Conrado Geiger ahora vamos con Ramona Galarza en el aire de la gráfica de nuevo implorar amor sola y tristeza y mon la culpa más te todo lo que he sufrido. Por eso ves que ahora he venido a Cáquete Aico. ¿Y qué interesará que hoy día a este canto le ha dicho llena de amor de la gente aflar? A Cáquete, a Cáquete, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento Habrás notado Omar también, eh, eh, estaba hablando también con los productores Hernán también que eh, la incorporación del idioma guaraní eh, se hace de manera muy armónica en la canción de Galarza no es una suerte de eh, precepto que es necesario insertar de modo artificial sobre la obra sino que queda en estilo queda en zona para poder disfrutarla plenamente por eso también las canciones en guaraní de ramona galarza merecieron aceptación del gran público porque así así así hablan en corrientes es una mezcla eh, eh, fíjate que cuando teresa parodi hace la introducción de su canción bellísima, que es el, el, el, el, no me viene ahora el nombre, eh, que llega a la inundación, sí que es así la eulogia, la, la eh, que ella relata lo que escuchó que decía una señora en el pueblo, sí y, y, y dice un mezclado castellano con guaraní, ¿Sí? Eh, es decir, el hablar es así, es espontáneo entre el castellano y el guaraní, y eso habla eh, del ensamble que tiene toda la Mesopotamia, hablábamos de Isaac Wabitbol, su nombre y apellido marca claramente un origen donde se han culturas que han, eh, han florecido con una maravilla de, de, de consecuencia y de producto final, que es lo que disfrutamos hoy